Hoy Sé que tú Ya no me quieres Y que tú, tú Llorarás llorará. Yo sé que sin querer murió lo nueve se que tu lo no me has querido reirá